pagarle a los jubilados del recálculo. Eh, vamos a hablar con el diputado de Nuevo Encuentro, Eduardo Tindiglia. Eduardo, Pablo Cucharín y Julio Santarelli te saludan, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Muy buenos días bueno, a ustedes y a toda la audiencia de Radio Carmés. Eh, Eduardo, eh, has presentado una iniciativa para pagarle a los jubilados del recálculo que vienen reclamando desde hace años. Sí, bueno, esto es producto de, de varios encuentros con, con el grupo de jubiladas, del el recálculo que lleva al frente este reclamo, obviamente que el universo es mucho más grande estamos hablando de 3.670 jubilados o, o jubiladas que a partir de la ley 1.671 que declara la ley de emergencia económica en el año 95 se ven perjudicadas por, por, por una, una rebaja en, en, en sus ingresos y de allí hasta, hasta la actualidad ¿no? Ha, ha habido otros proyectos presentados algunos con que especificaban el origen de, lo, de los fondos para financiar, porque estamos hablando de, de importes considerables, mm. y otros este, con una mera intención de, de solicitarle al gobierno que, que resuelva esta situación de injusticia que lleva muchísimos años. Entonces, bueno, un poco que nos propusimos desde, desde nuestro bloque en, en presentar un proyecto, pero que quede bien especificado de dónde se salían los recursos como para no desfinanciar el, el fondo previsional. Entonces, Proponemos crear un fondo ese, nuevo y este, que se nutra con los ingresos a partir de, de implementar este, un, un incremento en la alícuota de ingresos brutos a, a aquellas empresas que más facturan. Es decir, aquellas empresas que facturan más de 10 millones de pesos mensuales o 120 millones de pesos anuales, que le aumenta un 10% la alícuota en ingresos brutos. Hay que tener en cuenta que en, en la provincia de la Pampa se está cobrando 2,50, con lo cual eh, se subiría un 2,75%, y entre 200 y 500 millones, aquellos empresarios que facturan, se incrementa un 20%, es decir, un 3% y más de 500 millones, un 10% más, es decir, 30%, sería a un 3,25 puntos de ingreso bruto, que es una tasa que eh, respecto a, a la gran mayoría de las provincias este, del país es una tasa baja, ¿no? Hay, hay muchas provincias que están cobrando tres y medio o cuatro puntos y medio de, de arranque. Así que eh, pensamos que, que ahí se va a poder juntar este, este dinero y se va a poder generar este fondo como para pagarle a, a los jubilados. Este fondo, ¿cuántos años tardaría en, en, en tener el dinero disponible o, o ya es automático que le empiezan a pagar el recálculo a los jubilados? No, no, nosotros lo que proponemos es que ya el fondo se constituya a partir del 1 de enero de, del próximo año, del, del 2017, que obviamente quede a cargo del Instituto de Seguridad Social y que se destine a, a financiar el, el suplemento móvil de los saberes de los, de los beneficiarios. Eh, es, es, se entiende que es automático porque la recaudación también es, es automática. Sí. Así que yo creo que, y, y además si hay alguna diferencia, bueno, obviamente la puede solventar el instituto y después la puede recuperar a partir de, de, del cobro de estos impuestos que estamos hablando de empresas este, mayúsculas, ¿no? Serían bancos, financieras, el propio casino, alguna sapem que no esté excluida en, en ingreso bruto, y también por las grandes cadenas de supermercado las grandes cadenas de electrodomésticos y demás, no afectaría a las pymes, y mucho menos a los, a los pequeños comerciantes, ¿no? Estamos, estamos planteando claramente eh, cuál es nuestra mirada y cuál, cuál es, cuál es, qué es lo que nosotros pensamos, lo que tiene que ver con nuestras convicciones de que aquellos que ganen más, hagan el mayor esfuerzo. Eh, ¿Has tanteado, has hablado con tus colegas de los otros bloques sobre este proyecto? ¿Qué opinan, si lo ven viable? Nosotros este, le planteamos a algunos legisladores que íbamos a presentar este, este proyecto, el PRO había presentado un proyecto este, manifestado donde, eh, solicitándole al gobierno provincial que resuelva la, la situación, también el FREPAM en su momento, hay otro proyecto presentado en, en, anterior, en el anterior periodo eh, que llegó a, a sancionarse por la Cámara y después fue vetado por el gobernador, pero bueno, eh, indudablemente el bloque oficialista es el que domina la Cámara en, en, en número y es el que decide eh, qué proyecto sale y qué proyecto no. Me parece que es un proyecto justo, estamos viviendo otra emergencia económica más eh, con la situación que está viviendo el país, este, no está exenta la provincia de La Pampa de estos vaivenes, pero bueno, eh, nosotros le estamos dando una herramienta clara de dónde sacar los recursos, con lo cual obviamente no se desfinanciaría el la caja previsional de la provincia ni estaría en riesgo la, la, la, el, el pago a los otros jubilados entonces me parece que sería un buen gesto también porque hoy te hablaba de un universo de 3670 jubilados que lamentablemente no, no es ese el número porque muchos de ellos han, han fallecido con lo cual me parece que también este, tiene que ver con, con el respeto a la dignidad del, del, del ser humano y de toda esta gente que trabajó toda su vida Para, para tener un, un ingreso justo y, y, y equitativo. Y me parece que, que el mayor esfuerzo los hagan las, las empresas que más este, facturan, me parece también absolutamente justo. Tú que ¿estás en Buenos Aires? Eh, ¿Vas a estar presente en la jornada de lucha del día de hoy? Sí, sí. Este, obviamente que no vine específicamente para eso, pero bueno, entre todas las actividades, este, tengo pensado hoy asistir. Eh, te iba a consultar, ahora el 10 de diciembre eh, se cumple un año de que juraste como diputado, ¿qué reflexión hiciste o has hecho o, eh, o qué es lo que te ha venido a la cabeza en este año eh, de trabajo? Y pienso también, sin dar nombres, ¿Cómo son los diputados pampeanos? ¿Crees que realmente eh, ahí adentro se labura bien, se representa bien al pueblo pampeano? Eh, si están los poderes, eh, el caudillismo muy eh, remarcado dentro de la Cámara de Diputados, ¿qué reflexión hiciste durante este año? Bueno, yo creo que para mí esta es una experiencia nueva. Eh, obviamente como diputado es el primer periodo. Y en política también, ¿no? Yo había tenido un cargo anterior que era como delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, pero bueno, a veces uno la, la política lo pone en un lugar y tiene que tratar de desempeñar, el, hacer el mejor rol posible. Eh, en mi caso, obviamente que como es un, un bloque unipersonal, uno actúa con, con mucha libertad, ¿no? Siempre respetando este, los, al grupo de trabajo y al, al espacio político que lo llevó a uno A, a esa representación eh, en ese sentido obviamente nosotros tenemos este, miradas eh, que, que para nada son, son parecidas o similares a las de otros bloques y en ese sentido hemos presentado proyectos como la reforma de la ley orgánica policial eh, proyectos para eximir el ingreso bruto a las cooperativas de trabajo porque entendemos que, que, que son proyectos colectivos que hay que acompañar, más allá de de por ahí la mirada que tiene el gobierno de, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial de acompañar los emprendimientos de las pymes, que, que se entiende que son orientadas a esfuerzos individuales, nosotros planteamos que tienen que ser orientadas también a esfuerzos colectivos, o principalmente a esfuerzos colectivos, y, y la verdad que no sentimos que las cooperativas de trabajo en ese sentido estén acompañadas, hay muchísimas cooperativas de trabajo que se están intentando formar en, en la provincia de La Pampa, Y, y se enfrentan con la burocracia del, del, del gobierno. Y te decía lo del bloque unipersonal, y que uno actúa con, con, con mucha libertad, tal es así que yo en muchos casos voto con argumentos sólidos y contundentes, que uno puede no estar de acuerdo, pero tiene que ver con la impronta de nuestro espacio, y muchas votaciones terminan 29 a 1 desfavorable eh, Entiendo que debe ser un poco más difícil pertenecer a un bloque eh, con más diputados, porque ya responden a una política eh, que delinea un partido político o en el caso del oficialismo el propio gobierno provincial entonces hay diputados que yo veo con cara de incómodos ¿no? esa, esa cuestión de decir uy, pero tengo que levantar la mano y no sé si lo siento tan así bueno, pero la realidad uno termina siendo cómplice entonces yo no diría que veo otros este, diputados que tienen más o menos capacidad no lo igualaría en esos términos este, sí creo que yo no me sentiría cómodo en un bloque oficialista, levantando la mano por algo que no, que no siento, ya de por sí estaría, ya hubiera armado bloque aparte. ¿no? Eh, tengo, tengo esa, esa, esa mirada y que tiene que ver con la, con la rebeldía y, y decir, oh, está bien, yo respeto lo que puede decir mi espacio político, lo discutimos y lo debatimos a fondo. Pero para nada iría contra mi voluntad en votar algo que, que me parece que no... Que no tiene que ver. Así que yo hago una evaluación igual positiva en este año, aún sabiendo que de todos los proyectos que presentamos, eh, uno solo tuvo resolución favorable, el, el de ley, que fue el proyecto este, de la Semana de la No Violencia, que fue en octubre, y después algunos proyectos de resolución, pero la realidad es que la mayoría fueron, fueron rebotados por el oficialismo. ¿no? Eduardo, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, bueno, gracias a ustedes, que tengan buenos días. Bien, era la palabra del diputado de Nuevo Encuentro, Eduardo Tuqui Tindiglia. Eh, primero, hablándonos de este proyecto que presentó en la Cámara de Diputados para que los jubilados del recálculo, estos jubilados que fueron perjudicados por la ley de emergencia del año 95...